¿Qué tal, amigos de Sin Tarjetas? Es un honor estar aquí nuevamente en un nuevo episodio del podcast El Marcador del Profesor, junto a mi compañero y amigo José Antonio Martín Nemer. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Cómo、José、está?、Padre? ¿Cómo está, comunidad Sin Tarjetas? Un Un placer, gusto. Un placer tenerte nuevamente aquí、eh, para llevar a cabo el quinto episodio. Ya estamos más allá de la mitad de nuestra temporada,、eh, con un tema muy interesante: temporada exitosa. Temporada exitosa. Mucha gente me escribe en redes sociales. Que quieren participar, pero aguanten, la próxima temporada habrán sorpresas. Muy bien, muy bien. Estamos, estamos por entrar, profesor, en un tema、eh, polémico, el cual usted marcó、eh, en, en la lista que la comunidad sin tarjetas, la lista de temas que nos enviaron. Este, me, me llenó de emoción cuando vi que, que lo h a b í a s marcado y vamos a, vamos a tirarlo, vamos a tirarlo. Ahí va. El tema de este episodio es: ¿Cuál ha sido la derrota? Más dolorosa de la selección mexicana en los mundiales. Vamos a tomar como referencia del mundial del 94 a la actualidad. Entonces, es un tema interesante, profesor. Y antes de que comencemos, ¿por qué del 94 para acá? Porque, de acuerdo al, al estudio de mercado que hemos hecho,、eh, bueno. Generalmente, nuestra audiencia es desde ese punto hasta la actualidad.、Sí. Entonces, vamos a tocar el tema. le agradezco mucho, Te agradezco mucho tu hablar de tu profesor, porque bueno aquí ya me has dado la oportunidad de tutearte, es. este, de estar aquí claro, en,、eh, salud, de, de estar aquí en tu, en tu hogar y que llevemos a cabo este episodio este, desde Ay, suerte, desde, <ríe> desde la comodidad de, de tu hogar. Muchas gracias, gracias. Entonces, comenzamos. Tema, tema candente, tema polémico, profesor. Vamos a entrar de lleno. 94. Venimos de, un, de una etapa oscura que ya la platicamos y, y, en el episodio pero pasado. Para la u a l podemos tener contexto de que yo sé que la gente que nos ve tiene un rango de edad como, como la de nosotros que empezó a ver fútbol. Muchos del 98 el mundial, pero、pues、nosotros tocamos 94, parte del 94. Sí. Pero igual. Un, no hay que dejar afuera a la gente d e México 86, que fue un mundial aquí en, las, en, la, en, la, en México. O sea, ¿por qué? Porque a Colombia no se la dieron. Se vino aquí a México, se hizo un gran mundial. Fue el mundial de Diego Armando Maradona, que Argentina fue campeón. Con trampas, pero fue campeón. Y México lo eliminaron en el estadio, en el volcán, lo eliminó Alemania, en penales. Cuando a Tomás Boy se lesiona, Hugo Sánchez, está ahí más o menos. La cascabellaba con la selección, se lo elimina Alemania del Mundial en, la, en los cuartos de final. Era la vez que México sí llegó a, a pasar a cuartos de final. De ahí fue el pasaje oscuro del 90, que nos eliminaron en todas las competiciones, y llegó el 94. Estados Unidos, un Mundial que avivó la llama de la esperanza de, de hacer un buen papel, porque había una buena base de selección, y aparte en Estados Unidos, donde muchos mexicanos. O sea, en Estados Unidos el fútbol estaba, estaba res, recién iniciando con Guinalda, con Balboa. Con el portero Tony Meola, no sé si te acuerdas、uh -huh. de, de, de, de los superdecks,、claro, sí, sí, sí. de, superdeck, de, sí. de las calcomanías de superdecks,、sí, sí. la, la, la, la euforia del Mundial 94. A México le tocó complicado. Este, eran de dos puntos los, los, los, los, los partidos, los ganados eran dos tu, de dos puntos y de un punto. Acuérdate que fue Noruega que se perdió cuando Sague la falla. Sí, sí, sí. Lamentablemente Sague.、Eh, Hizo cosas muy buenas. Y, y, y esa, esa falla, mira, la tengo en la cabeza. Todos, creemos, todos los que lo vimos la tenemos en la cabeza. Sí, porque ¿no? se pega c o el hombro. Este, cuando se tira de una palomita, un, sí, un intento de palomita,、sí. eh, le pega con el hombro y la pelota no, Pe no de, entra. Pegó en el t r a v e s a Ahora, profesor, este, gracias por la clase de historias del 86 para quienes están aquí en nuestra audiencia rondando los 50 años. Pero bueno, vamos a, al 94. Veníamos de una. De una Copa América sí, exitosa, sí, profesor.、Eh, la Copa América del 93 contra Argentina.、Uh -huh. muy, buen muy buena Copa América, muy buen partido. Entonces, había una expectativa interesante. También por lo que el espacio que había dejado México de, de no jugar este, mundiales, ¿no? Entonces, decíamos, bueno, venimos del segundo lugar de la Copa América.、Eh, llegan. Figuras como Luis García, que estaba, sí, en un muy buen estaba en muy buen momento. Hugo estaba en el Rayo Vallecano. Hugo llega en el 94, no llega en s u p r i m e No llega en p e r o sea, todavía era europeo. O sea, todavía, o sea, la presencia de Hugo Sánchez se intimidaba. Sí, no, yo, pero, pero, yo pero, sé, pero. Pero Hugo no brilló en selección. Casi no brilló en selección porque antes no había tantos partidos de, de, de, de, de, amistosos. Es correcto. Entonces, si hubiera habido o sea, amistosos en los años. 80s, 90s, si o h u b i e a s Estoy, estoy de acuerdo, teníamos a Hugo Sánchez.、Mm -hmm. O sea, acá, teníamos a Hugo Sánchez. Carlos Hermosillo、ah. venía de un buen torneo en 94-95 que fue subcampeón de goleos. Si más, no, si más no recuerdo, pues estaba Luis Miguel Salvador, que igual era subcampeón de goleos. Misael Espinosa, estaba y, Ramírez Perales, y, Claudio y, y Suárez. Y, un, y un este, una necesidad del de, de, de doctor Mejía Barón fue llevar al cadáver Valdés, jugador、okay. de León. Correcto. Despigado. Muy bien.、Y、además jugó el primer partido con Noruega y no más volvió a jugar. Jugó medio tiempo. Entonces, se hace un buen, una buena fase de grupos、eh, y Luis García se vuelve, se consagra, se vuelve o sea, un ídolo. No, una fase de grupos mediana, o sea, se ganó, pero no pató. Pero fue una buena, o sea, se puede decir buena fase de grupos porque o sea, fase, se perdió el primer partido. El, el, el, pata, el, el pasar de grupos es una buena、ah, fase. Claro,、grupos. ya lo sé. Pero estás en Estados Unidos, estabas en el calor, todos los partidos fueron fue, fue, fue con calor con los pero europeos. Pero eras México en el 94, no eras, no eras nada, no eras, no eras lo que fuiste como la banquera. No, pues no, no. r u e g a no dejaba de ser un europeo en el mundial. Pero bueno, vamos. vamos paso equipos, paso.、Sí. Llegamos, pasamos con una、um, fase como tú quieras, mediana, o como yo pienso que fue buena, porque al pasar, para mí es bueno pasar a octavos de final, es una buena fase de grupos. Pero tal vez. ¿Desde cuántos europeos a México? Yo no o vi mal el. El, o sea, el, el, el, el grupo. El, el, el grupo, el rendimiento. O sea, porque empiezan a surgir, te digo, o sea, todo el mundo se acuerda e l doblete de Luis García, este, el gol de. Fue de、Tottenham、Marcelino, la... ¿no? fue de Marcelino. No, fue de Italia. Pero primero pase, ¿no? De ahí, de, ahí de México-Noruega, se fue al México-Irlanda. Que ahí hizo cambios ya Miguel Mejía v a r ó n ya Hugo Sánchez estuvo en la banca, ya metieron、uh -huh. a, a Jorge Rodríguez. En, eran z a g u i y Luis García los delanteros titulares. Marcelino Bernal con a m b r í z con Aspe, con Claudio Suárez, Ramírez Perales y Jorge Campos.、Eh, ¿Potro Guterres i también, no? No, no estaba ahí. No, no, no. No, era era, Raúl, era este Jorge Rodríguez, el, medio, el, el, el, el lateral l a t e r a l Un buen jugador, de Santos Lagunas de Bigotito. Pero, pero, ¿qué pasa? Luis García, eh, Marcelino, eh, nos hacen vibrar en ese momento a todo México、sí. y nos hacen soñar. Llega, vamos a, a entrar por el primer, el primer escenario para, para evaluar después. Llega el partido contra Bulgaria. Bulgaria. Sí, pero traía, Bulgaria traía. Este, un, este, una estrella mundial que era Gristo s t o i c o c h y tenía otro que se llamaba La Cop, no sé si recuerdas. Uno que metió un penal, no, no lo no recuerdo. Si, que, era, que eran figuras q e e o p a r i d a era muy difícil. ¿Nos puedes platicar cómo se desenvolvió ese partido? No, pues fue partido en parejo, pero o sea, o sea、eh, se, fueron a, a sí, se fueron a penales. si, El fueron a a p e metió el s y primer gol lo metió Gar, este García á l v a r e no sé si recuerdas cuando, cuando fue de penal. c a r c í a Aspe metió su penal. Sí, fue el penal que da a 1-1 y ahí fueron a penales. Ah, ok, ok, ok. ya, ya. a、sí. En penales no lo metió. Bueno, en penales no lo voló. Ajá, exacto. Sí, y él, el único que lo metió fue Claudio Suárez. Lo falló Jorge Rodríguez, lo falló Marcelino Bernal, lo falló Aspe y lo metió Claudio Suárez. Quedaron, quedaron, quedaron 4-1 ese, ese, ese global. Fíjense、sí. qué afortunados somos,、eh, estimada audiencia de Sin Tarjetas, de tener a alguien. Que, que tiene ese tipo de memoria.、Eh, en lo personal, yo sé que perdimos contra Bulgaria, lo vi el partido, no recuerdo, sé que Aspe la voló, por eso me llamó la atención cuando me dijo sí, que la metió, pero no, fue en el partido. Y,、eh, pero no me acuerdo bien quién, quién había. Jorge c a l a primero falla México, falla García Aspe, luego falla un búlgaro, la, la atajó Jorge, Jorge Campos, ya estaba parejo la cosa, pero. Como que fue r unas malas decisiones del entrenador, o no sé quién decidió los tiradores de penales. Porque pero o r q u p e también fue la mentalidad. Tiraron, y ahí comienza. Tiraron mucho, mucho delantero, o sea, mucho a, defensa, perdón. Ahí comienza, profesor, lo que posteriormente la afición comenzó Marco, ¿no? sí. a llamar como los malditos penales. ¿no? Sí, los, porque, famosos, los malditos penales.、Sí. Pero eso fue, no en ese momento, en ese momento fue, se perdió en penales y era la primera vez. Bueno, o sea, la primera vez de, de, de sí, la lista. Es、etapa. que de ahí, de, de ahí fue el, la Copa América de Uruguay 95, que se p e r d i ó con Estados Unidos en penales,、okay. en octavos de final. Ahora, o cuarto de final. Vamos a, no nos vayamos en 95, terminamos en 94. Para, la pregunta para los dos. Ok, octavos de final contra Bulgaria. Una fase de grupos eh, decente, eh, buenos goles, consolidación de algunos jugadores en, en,、eh, como. Como ídolos, porque a la postre serían este, ídolos como, te repito, Luis García. Sague ya era ídolo en, en América, no sé, y en la selección, pues bueno, dejó buen, buen, buen sabor, ¿no? Estuvo por un buen rato en, en, este, en la parte alta de los goleadores de, nacionales. La pregunta directa: ¿es la derrota más dolorosa de la selección mexicana la de,、eh, contra Bulgaria, aptados de final del 94, digo, para ti? Digo, es que por, por, por equipo no. Ok, para mí tampoco. Vamos a, a. Ni tú ni yo la vamos a catalogar como la, la, catalogamos como la más dolorosa. Ojo, estamos hablando de la más dolorosa. Todas fueron dolorosas, ¿eh? O sea, re, realmente. Sí, hay que este... saber también el nivel de equipo con que te enfrentas, ¿cómo está a situación? Bueno, pero Bulgaria me está s h a b l a n d o como si Bulgaria fuera una potencia. Bulgaria、pero、tuvo que... a, a su jugador, a a s t o i c h k o v y listo. De ahí no ha vuelto a hacer nada. No pasa, no, no, no pasa nada con Bulgaria. Entonces tú me、pero、estás、si、diciendo: muy... Perdimos contra Bulgaria. Pero, no.、Si no. No. Se pudo haber ganado el partido sin problema. México, qué p e l a el quinto partido, lo, los búlgaros. ¿Ya, están, ¿Ya estuvieron ahí? Bueno, pero, pero estamos hablando de que de, a partir de ahí, del 94 sí, para acá. No es lo mismo en e u a Sí,、nada. pero no es lo mismo en Europa este, hacer bueno, tu, tu, no, tu, tu, no, tu grupo. Está bien, o sea, ya, estás, defen no, eso ya o sea, estás, estás defendiendo ahí a Bulgaria. No, no trae nada. Vive de Stoichkov. Bueno, entonces pasamos. Nos vamos a una etapa media. Sí, que no, vaya estamos, México. al a grupo d Estamos Bulgaria e hablando. Sí, sí lo calificaría. Este, bueno, no sabemos. No, es un caso hipotético. ¿no? Ah, de, estamos、sí. hablando con, con, con el hígado. Amigos búlgaros. Disculpen. Este, hay un lapso ahí no, que el profesor、búlgaros. quiere hablar de él. Pero bueno,、eh, tenemos ya. Este, ya nos comimos un bloque y nos faltan todavía mundiales. El profesor quiere hablar de la derrota que hubo entre el 94 y el 98, que son. n q u e sí? La Copa,、oh, América, la Copa América, América del, del 95. Que fue donde cesaron、no. a. a A Miguel, a Miguel Mejía Barón, porque se perdió con Estados Unidos en cuartos de final de la Copa América en 95 de Uruguay. De ahí, se, de ahí fue a la Copa América en 97 ya con La Puente, que se hizo un buen papel.、Uh -huh. No si ¿sí、recuerdas, un México-Brasil. Claro, que era cuando empieza, empieza ahora sí que la palabra embalarse, que, como, como solar, que, empieza a embalarse la selección de, noven, de, de Francia en、sí, 98. La, la del 97 fue cuando, cuando Luis Hernández se dio como s a l a al mundo que metió muchos goles en esa Copa América、sí, en 97. Sí, contra Brasil, Bolivia. Y, y, sí, contra Brasil, y contra Brasil, ¿no? Sí,、si、se, se eliminó, se eliminó pues, estaba Camilo Romero de defensa, imagínate.、Eh, entonces, ahí, vámonos, vamos a dar el salto. Ahí comienza, profesor, porque, ojo, la del 98、eh, va a estar interesante con la s e l e c t i ó n Y de ahí, los, los, ¿Sí? la, de ahí sí, lo, sí. lo cesan y entra Manuel La Puente. ¿Sí? Nadie sabe por qué se hará una Bura b a b o r a Que tenía primer lugar, estaba en, el, el, en la calificación del. mundial. Pero con, con mundial. La Puente viene una. Otra ¿No ah, cosa pretemporada es e a que hubo en Europa. c o n Que i é los golearon. ¿Con quién? Antes del Mundial de e n c Ah, c o n Sí, con, sí, sí, sí, lo sé. Que jugó con un equipo, con el Stuttgart, que me, le metió cuatro goles a México.、Sí. Y... Pero vamos a la parte de la, la ilusión, profesor. Co con esa Copa América del 97 y La Puente viniendo como el gran Mesías、eh, del fútbol mexicano conocedor en ese momento, así lo, se catalogaba porque era una persona que era campeón este, con, muy exitoso con Mecaxa, con su etapa de. No era Bora el entrenador. No, estoy hablando de, de, de La Puente. Cuando llega la Copa a m é r i c él llegó a n 98, pasa, ya, ya terminó las eliminatorias. Por eso. Pero La Puente le inyecta ilusión. A ese mundial porque viene él como un gran conocedor, o me equivoco. Pero la pretemporada fue malísima, acuérdate. Por eso, sí. Pero es, antes que, es que a n t e s del mundial, se fue. Está bien, te un lo compro. Europa, la, sí, pero ok. Le metieron,、okay, lo volaron tres e c e s t á bien, pero en l mundial. Nos fue muy bien en la fase de grupo. Ver, Entonces, tú, nos fue muy bien. A ver, permíteme.、Eh, ok, ¿la pretemporada qué importa? No, no ¿sí、pues、de... te acuerdas de la pretemporada del 98 y la pretemporada del, del 2002? O sea, eso no le importa. Le importa lo que se hizo en el mundial. Eso es, lo que importa los entrenamientos, porque esos partidos son entrenamientos.、Ah, pues、entonces que no hagan el i m i n a t o r i o Son ni, entrenamientos ni, ni, lo, ni, lo que, que pasa en, lo en los、mundiales. entrenamientos a nadie le importa. Entonces, vamos al 98. t Estoy e diciendo que llega, hay una ilusión nacional, porque llega con la Puente, que es un técnico exitoso en ese momento, llega con nuevas figuras, como lo eran c u a u h t é m o c Blanco, como lo era Luis Hernández, Ricardo Peláez, Pavel Pardo. El cabrito arellano, que era sensación este, como relevo.、Eh, Ramón Ramírez. Claudio Suárez continuaba.、Uh -huh. Duilio Davino. Germán Villa. Villa Lara.、Sí. Este, o sea, llega un equipo dinámico. Un equipo como el que no. Diferente, muy diferente al del 94. Porque el estilo de juego era muy diferente. e e Marcelino, ¿verdad? Era, era, era un estilo muy diferente. Y era más vistoso, un poco más alegre.、Uh -huh. Y eso causa mucha ilusión, porque viene. Vienen Repito, figuras que en ese momento、sí. eh, no habíamos visto antes. Se jugó contra Corea del Sur. Sí. Empezaba México, empezó perdiendo y ahí metió tres goles, quedaron 3 a 1. Sí, con la c u a u h t e m i ñ a y todo el rollo. Andale, a n dale, comenzó la c u a u h t e m i ñ a Ajá. De ahí el siguiente、Vamos、partido con fue contra. Pero、pues、ese fue el último, quedaron 2 a 2. Ah, bueno, es que me dices que. que el, el... el primer partido.、Uh -huh. El segundo partido de la selección fue contra. México. Contra Bélgica. El gol de que Cuauhtémoc. Metió, que metió el gol l a metió. Sí, de... se la pasa Ramón Ramírez y、sí, le mete、sí. con Temo, un golazo. Eso、sí. te va causando ilusión. Sí, sí. Y de ahí viene Holanda que nos pega un baile. No, viene Holanda.、Pagaron. Se、nos、le empata a Holanda.、Sí. Con... Pero te pero... acuerdas de la narración del perro Bermúdez. 3, 2, 1, metemos sí, sí. el gol, pasamos por nuestros propios méritos, no, no dependiendo. Ya, iba, ya habíamos pasado, pero, pero pasamos este, sin depender de nadie. Y todo este rollo. No, pero eso, Holanda nos pegó un baile. ¿Cuánto fue el partido? 2 a 2, eso tiene que ver, pero pegaron un baile. Tú sigues con. t Estoy e diciendo los datos, lo que ah, importa. Ah, por eso. Ah, p u e no hay que ver fútbol, hay que ver más resultados. Te voy a levantar mañana、no, no, no, no. a ver cuándo quedaron 2、no, a 2. A, a México le pegaron un es baile terrible. A ver, pero ¿cómo no? Y el último, Y el, y、no、el, fue el, error, fue, y el error fue, Japstam.、Bueno. El pelón es altísimo.、Okay. Que, que, que no supo ni qué hacer cuando empezó a rebotar la pelota y Luis e r n a z con la punta no, la metió. La metió. Pues, Así son los goleadores, profesor.、Ah, eso, pero pero deberías、qué? de respetarlo porque jugó en tus. Tigres estos, pero、no、los están escuchando. En Spotify, este, el profesor trae su, Ya saben, ¿no? ah, sí. h a c i é n d o Leonor h a sus Tigres. Y ahí jugó Luis Hernández. Este, fue a, a agarrar un poco de dinero nada más. Pero bueno, llega la tapa. Bueno, vamos, ya repasaste. De, no sé por qué. De muy mala gana repasaste los grupos. Y lo, llamaste los g r u partidos o como s si f u e r Los p a de grupo como si fueran algo. Que no fue. Fue mucha emoción. Fue el gol de la Cuautemiña. Los tres goles que se le metieron a. a A Corea,、uh -huh. eh, el, el gol、okay. contra Bélgica y el empate.、Uh -huh. A ver, r e s t o s pasando?、No. Invictos. n a d se、sí、fue, sí. Pero quedaron siete, fueron siete puntos que tuvo sí, México, siete, siete, siete puntos, es verdad, pero, quedó, pero en segundo lugar de l grupo. Ok, vamos contra Alemania. La pe le Alemania le le de no,、ah, peor la que, que la del 2004. Le, está le estábamos. Pegando un baile, ¿eh? le estábamos pegando un baile primero a Alemania. <ríe> si nos vamos a bailes, pero bueno, no、ah, importa.、Claro. No importa ¿Qué? si le estábamos pegando un baile o no. Nos vamos arriba en el marcador.、Uh -huh. Contra Alemania. Tú dices que era la peor Alemania, pero Alemania no le puedes decir que en el 98 era. este, No, no habían hecho el cambio de, de generación. Estaba d u r g e n Klisman. n Por eso y b i e r h o f Bierhoff. Estaba toda la artillería ahí. Ahora, vamos. Se mete el gol. Otra vez ilusión nacional, metimos el gol, nos vamos arriba, le estamos dando. Y también hay una. hay una.、Eh, hay una. postal que está grabada en nuestra cabeza que es La Falla. Ah, sí. Primero, cu primero cuando iban 1-0, Arellano se la lleva por la, banda, por la banda derecha y tira y pega en el poste. No s si te acuerdas.、Uh -huh. Pega en el poste. Ya de ahí la agarra blanco, se la entrega a Luis Hernández y de media vuelta ya el portero. Mira, falló. y、sí. el portero estaba vencido. Sí, o sea, desde... Bueno, no tenía oportunidad. Y la falla. La falla. Si, quien no recuerde o no haya visto esta, este error, esta falla, por favor, vaya a YouTube. Nada más de recordarlo, profesor, me siento. Me, me da, no sé, un sentimiento Sí, porque aparte la, la puente hizo. Y... ¿Por q u e no se levantaban de ese.? De ese no, gol, no, claro que no. no se claro, se y aparte empezó a hacer cambios tácticos, no cambios de gente, y empezó a poner a Villa y a Lara de, de, de defensas. O sea, a Lara pusieron a marcarlo a Bierhoff, que mide como 3 metros. Ok. Y, y de dos cabezazos, México los, los, los, los, los eliminó, fueron dos cabezazos. Sí, sí, sí, es correcto. El juego aéreo que tanto daño nos hace. Ahora, vamos. Repito la pregunta, estamos en el 90, 98. Profesor. Es la, los es los, son los octavos de final de la Copa del Mundo de 1998. La derrota más dolorosa de la selección para mí, mexicana.、Sí. ¿Para ti sí? Para mí sí. Porque era una Alemania muy mala. O sea, era, era, una Alemania de, era una Alemania muy mala. En serio, era muy mala. Que habían pasado de. Vean el grupo que les tocó a Alemania. Habían pasado y era una Alemania vieja. O sea, y, y aparte se les hizo un buen partido. Partid, no se les hizo un baile. En los últimos 10 minutos el equipo mexicano se hizo para abajo. Yo voy a. Bueno, te voy a tener que contestar más al rato cuando expongamos nuestros argumentos de otro mundial que, que me parece, pero estoy de acuerdo contigo en que se me hace el punto más alto, y voy a ser repetitivo, de ilusión que tuvimos como afición. Porque. No nos considerábamos en ese entonces al nivel de esas elecciones.、Uh -huh. Como más adelante nos hicieron creer que estábamos al nivel de, de otros mundiales, que estábamos al nivel de a l g unas elecciones y ya llevábamos con ese chip, pero en, en el 98 no. Cuando le empatamos a Holanda dijimos, bueno, pues Holanda no nos pudo ganar. Vamos contra Alemania y nos vamos arriba, los estamos dominando, esa falla de Luis Hernández y todo. Dijimos, ya, ya, o sea, este es nuestro mundial, no lo vamos a ganar, o no q u e r í a m o s que fuéramos a ganar, pero vamos a llegar lejos. Sí, porque o sea, si, si repiten el partido, o l pueden ver el resumen. O sea, Campos nada más tuvo una tajada. Sí, un disparo sí, estuvo, lejano. De,、eh, y, y fue doloroso porque esa generación. De Mateo, ¿te acuerdas? Sí, claro, claro. Que, que, que, se, que Campos se. se、eh, o sea, se tiró. El, esa, esa derrota.、Eh, pausó. Un, lo que, la leyenda de estos jugadores, como Gautemo, como Luis Hernández y todos los que mencionamos hace ratito, se pudo haber hecho. O sea. Inmortales、eh, con haber pasado a, a, sí, a los cuartos y en los cuartos ellos tenían una mentalidad buena. O sea, los digo, mal,、eh, son, vedado, son, son sí, ya se puede v e r eliminado porque ya cuando pasan, a, pasas、okay. a cuartos, pues pasan los equipos más compactos y e n o eliminados. Pero, era un, era pero un, ya jugabas i n nada, o sea,、sí. ya jugabas tú como víctima. Sí, sí, y Aleman, y, Alemania lo eliminaba el siguiente, la siguiente y, ronda. Sí, fue muy dolorosa. No, no, no sé. Sí, en un ratito digo si、sí, esta me parece y, la más y a, dolorosa. Y al otro año fue la Copa de c o n f e d e r a c i o n en 99 que México la ganó. En la、Azteca. ganamos porque había una muy buena generación de futbolistas, este, José Antonio. Sí, y aparte se jugó con Brasil en su 23. Fue, fue campeón. No le quites ese mérito. No le quites ese mérito. Fue campeón. Por eso, pero, con, cuatro, pero con un Brasil menor no de no edad. Importa, no en importa, En el, el estadio en Azteca en, lleno. No importa. Estaba Ronaldinho, estaban varios. p e r o estaban empezando. No importa, es Ronaldinho. Pero bueno. Al mismo ronaldinho de los, de, de los no, 22 el, el, a los 28. Estás, el demeritar eso te no, hace, te hace、no. uh, algo. Algo tienes rencor contra algunos de ahí porque se, se jugó una Copa Confederaciones、es、excelente. Por eso se tiene que demostrar en un mundial. Y con de tu misma c a t e g o r í a Bueno, por eso estamos hablando de mundial. e s Tú eres el que、ah, está、bueno. sacando a la c o n f e d e r a c i o n e s No la saques. No la saques. Porque estás poniendo en contexto otra cosa. Vámonos al 2002. Llegamos al 2002. Eh. Se hace un muy buen partido contra Italia. Muy buen gol contra Italia. Un gol histórico. El pase sí, de, de Cuautemo con el cabezazo de Bolivia. p e r el、Burguetti. primer partido fue contra Ecuador. ¿Acuerdas? c u a n un fue de Torrado. Sí, sí, sí. Sí. sí hablo de la, del partido más、eh, ah, significativo bueno, pues, de la fase de grupos sí, fue ese. Sí, y ahí fue Croacia, que Cuautemo metió de penal. Ajá.、Uh -huh. Primero perdón, primero fue Croacia que metió gol de penal blanco, de ahí Ecuador que metió gol Gerardo Torrado, quedaron 2 a 1 y Ecuador había quedado ese, en esa serie, en todas l a primer l u g a r de las limitaciones sudamericanas y no calificó a la siguiente ronda.、Okay. Tenía, estaba b o r g e t t i en su apogeo, Blanco, estaba, Rafa estaba Márquez. Y ahora empezaba Rafa, empezaba Rafael Márquez, estaba, el Conejo, Pérez, ¿Sí? ¿Sí, sí? estaba el Conejo Pérez, estaba Manuel Vidrio. Se llevó a Manuel Vidrio. Sí, es él, fue, él fue titular. l o Se los llevó a Manuel Vidrio. Gabriel Caballero. Caballero. Pero p r qué? hay que poner u n contexto. Esa, ¿Esa eliminatoria estuvo perra? Sí, sí, sí. Y la, la salvó c a u t o m o c Blanco. Sí, sí. Y, la、perra. pareja de. de sí, sí. sí, estuvieron más emocionantes las, las. Bueno, no más emocionantes, más gratificantes.、Eh, dieron más este, alegrías en la eliminatoria.、Sí. Digo, a lo último. Que en el Mundial. Vamos al partido interesante, profesor. Pues, se nos、de、está ahí, acumulando por... el tiempo. Eh. Nos mencionas, se hace una fase de grupos, pero ahí en el 2002 ya había un c u a u h t é m o c que lo teníamos muy arriba, había un Rafa Márquez que ya lo teníamos arriba también, o sea, ya era un líder, ya era un líder este Rafa Márquez.、Eh, Torrado, pues también creíamos que, era, que estaba en otro nivel. Este,、mm. Entonces, cuando nos llega el, los octavos de final. Nos aparece que nos vamos a dar contra Estados Unidos, a quien teníamos sí, dominado. Porque, ten, porque México pasó en primer lugar de su grupo de Estados Unidos pasó en segundo lugar. Exacto, de o sea,、gobierno. el escenario era inmejorable. Pasas en primero, te das contra Estados Unidos, que viene, pues ahí pasó, pero viene súper、eh, insípido, o sea, no tenía mucho que ofrecer o, o no se hablaba mucho de ellos y lo teníamos dominado. Sin embargo, profesor, había algo en el aire. No sé si tú lo sentiste, que había algo en el aire.、Pues、había que... algo en el aire que la afición, yo me acuerdo, sí, sí les vamos a ganar, pero algo había, una vibra. De, por las 4 de, de la mañana. De que sabíamos fue... que, de que. No sabíamos. Había un presentimiento. Fue、eh, a s c u a t r o de la mañana. Se... Era、er, er、el partido de, de, todos los, de todos los mundiales, era el partido más accesible para c a l i f i c a r a, a la siguiente. Pero México estaba pensando en Alemania. Porque Alemania se dio contra Estados Unidos después que, que el mismo Estados Unidos. O sea, ya, ya, ¿Sí? ya, ya el periodismo, ya ahora, todo el mundo decía: no, ya nos vamos contra Alemania, estamos en el quinto partido. Y nos pegaban un b a i l en 40 minutos. Es, es, es eso. Es, eso es, es algo. Ahí te va. No te voy a hacer la pregunta, te voy a decir algo que, lo que yo pienso. Esta para mí no es la, la derrota más dolorosa de México en los mundiales. Es la derrota más decepcionante. De México en los mundiales. Es diferente, dolorosa, porque dolorosa es perder como se perdió contra Alemania, dolorosa es perder como se perdió contra Bulgaria,、eh, pero la más decepcionante fue la del 2002. Es diferente, dolorosa, decepcionante. ¿Por qué? Porque todos teníamos, y como dices tú, cometimos un error, varios, y como afición, ya, ya, ya dábamos el paso. Dijimos, ahora sí, estos jugadores con estos jugadores, o sea, es un trámite, Estados Unidos, y como tú dices, nos, voy a decirlo, nos humillaron también. Sí, fue un baile. Aparte, Javier Aguirre enloqueció con los cambios. Quiso meter a Luis Hernández, metió a García Aspe, sacó a Ramón Morales, metió a Siguefredo Mercado, o sea, hizo una melcocha. Es correcto, es correcto. Entonces, pero esa es mi opinión. Tal vez para ti, bueno, dijiste que la del 98, pero no sé si con esos argumentos puedes decir que es la más dolorosa. No, para empezar, lo vimos de madrugada y e s t a b a muy duro la, la, la veladona ese día. Y, y nos pegaron un baile y hay que aceptar cuando te ganan bien. Es o sea, los... Pero estás de acuerdo que es la más decepcionante? Sí, p o a n t e sí, porque Estados Unidos sí tenía un nombre, ya estaba haciendo un nombre Estados Unidos y traía te, dos figuras que Landon Donovan. No nosotros te... te acabo de mencionar lo que traíamos: traíamos a, a gente que ya era internacional. Sí, pero hay una cosa que, que en la vida no hay que inventar, y ese ya se inventó. Sí, sí, sí, estamos de acuerdo. Esa cruz la tiene Javier. O sea, sí, sin embargo, después lo volvieron a. Sí, por f a v vamos、sí. a llegar a eso. Ok, nos estamos, pero está buenísimo, está buenísimo. Ese, yo creo que es el que más me está gustando de los episodios hasta el momento, profesor. Vámonos、ah. al 2006. Vámonos al 2006 con una, un proceso, el famoso proceso que, llevó, que, que pasó caminando Ricardo Antonio La Volpe. Se llega sin mayores contratiempos, siendo en una Copa Confederaciones、uh -huh. decente.、Eh, Vistosa en el camino, no, para mí no exitosa porque se quedó en cuatro, cuarto lugar de 8, pero, pero ahí sí le ganó a Brasil grande. Ok, porque tú quieres saber que e s t á bien, ok. Sí le ganó a 2-0, como le Borghetti. Entonces llegamos al 2006. Ricardo Antonio l a v o l p e no va a Cuautemoclanco, se lleva a Ciña con unos pretextos ahí de, de sistema táctico. No, está bien es que c u a u t e m o c n c o no quiso ir al Mundial, al Confederaciones y ahí fue ya. Que,、ah, eh, sí, yo、aplicó. entiendo, ya habían unos líderes, lidercillos, les voy a llamar así, como Osvaldo Sánchez. Eh, y otros ahí que el, el cargaban las maletas a Rafa Márquez y ya con eso conspiraron. Entonces, ok, pero se va. Eso es lo que había: había un buen equipo. Había un... Pues es que si, si, si, si tú hiciste un buena, una buena Confederaciones sin, sin, sin, sin, sin Blanco, ¿qué línea más buena? 4 de 8, ¿eso es bueno para ti? 4 de 8, lugar 4 ¿pero tú de o que México jugaba muy bien en el, el no, 98, sobre、ah, eso,、vale. ¿Sí, por sí, claro, eso? Sí, y que.、Sí. que, y, y, y que... e La l la e de m n Confederación de 2006 ven los tipos de rivales. Es que también hay que ver los tipos de rivales. Le tocó a Alemania, le tocó a Brasil, le tocó a Argentina. Tampoco、no, les le tocó o、no, no, no、le tocó a Perú. No, no este... te entiendo, no te entiendo, profesor. Para ti, entonces, una mala fase de grupos fue la del 94, donde se clasificó. Y una excelente Copa Confederaciones fue Copa la de 2005, sí, que, jugaba, que quedó en cuarto de o 8. Donde jugó México en todas las competiciones fue la Copa Confederaciones. Eso, eso te lo vendió la v o l p e eso lo vendió la v o l p e como la、Todo、mejor opción. Y quedó así cuatro de ocho, punto.、Okay. Ah, bueno, pero es, los cuatro de arriba son, son top, los c u a 4 de abajo, ¿no? Es、mm. una competición con ocho equipos y quedaste en cuarto. Ok, vamos. O sea, está bien. Yo respeto、sí. que esa es tu, es tu postura. Este. No la entiendo, no es que no la comparta, no la entiendo porque pues, para ti, mala fase de grupos es clasificada. No, no dije mala, dije es que mediana. Bueno, mediana, ok. Vamos、sí. al 2006, llegamos, ¿nos puedes platicar rápidamente lo que pasó en la fase de grupos? No fue, esa sí para mí fue una mediana fase de grupos, f u e m u l a e l s a sí fue. fue mala, fue. primero Mal. contra Irán, que ahí metió golsiña,、uh -huh. te quedaron 3 a 0. De ahí se dio contra Angola, un partido espantoso, horrible. Asume, es para el olvido.、Ajá. Y de ahí contra Portugal, que nos pega un baile. Portugal, hay un penal y la falla Omar Bravo para el 2 a 2.、Okay. Sigue e m p a t a r inmer inmerecidamente.、Okay. Y de ahí toca contra Argentina. ¿Sí? Que Messi no estaba todavía. Messi estaba en la banca, Messi entró en los,、eh, en los últimos minutos del, del partido. Y Ricardo l a v u e l t a r a haber tenido una mala fase de grupos. Inventa y le sale, pero le inventa. Ver, Metió al, al, al gringo Castro Ajá, y, a y a guardado. Guardado le sale y el gringo hace un buen partido. h a p e r o sí, estuvo a punto de quedar. Pero bueno, el h u e r a no existe. Quedar como un tipo Javier Aguirre de que qué hiciste,、uh -huh. ¿no? Pero bueno, le salió. Esta puede. Sí dolió. Dolió porque también por la manera. Se estaba jugando, se estaba compitiendo con Argentina y llega a ese gol. Entonces, y tenía que haber expulsado a Crespo, si no más no recuerdo. Ok, ¿Te acuerdas, bueno. ¿Te acuerdas de la salida que tuvo Osvaldo y que, lo, y que lo pisó? Creo que merecía la expulsión ahí a Argentina. No lo recuerdo, pero te firmo porque sé que tu memoria este, es、sí. exquisita y, y no, no lo dudo. Entonces, imagínate, debiendo,、eh, lo debieron haber expulsado, llega ese gol en, en tiempo extra y nos sucede lo que, lo que, lo que todos. Este, Lo que todos vimos, ¿no? Un, un gol de larga distancia, este, golazo, que, se, que vence a Osvaldo Sánchez, y ahí termina la historia. Y ahí, ahí fue también donde terminó la historia en selección de muchos que, que repito, eran parte de un espejismo, como un k i k í n Fonseca, un Omar Bravo, que nunca fue de selección. e l g r i n p Gringo Castro, que, o sea, todos eran jugador de club y, y ya, pero no, no, eran, no eran de talla internacional. ¿no? Estaba Rafa Márquez, que este,、eh, fue el que metió el gol en,、uh -huh. en, en los、es、octavos. Entonces, me... pregunta: metió gol Crespo y de ahí metió gol ¿Es la del 2006 la derrota contra Argentina? No. ¿Los octavos de final la, la derrota、no. más dolorosa de México en los、no. mundiales? No. Ok. Aunque puede rozar, porque bueno, Digo, también, para, un, algunos,、eh, para algunos seguramente ya se hace. Y e b a es la respuesta. Se hizo un buen juego. ¿sí? O sea, sí, el único partido eh, más、eh, o menos bueno fue c Y contra Irán, Irán. Exactamente. Como tal vez no venía u n en Bion. El desperdicio f Angola. Si、sí, se hubiera ganado Angola, México iba a estar en primer lugar. Y ok, nos vamos de ahí al 2010. Un Mundial que no vamos a hablar mucho del. é j o s é Antonio, porque. O sea. Lo que empieza mal acaba mal. Llegó la segunda parte de Javier Aguirre. Llamaron a Cuauhtémoc Blanco en una etapa ya muy avanzada. Este...、Sí. ¿Te acuerdas que Estados Unidos califica ese mundial? Digo, Estados Unidos,、no、Estados Unidos, México califica... Estados Unidos, Estados Unidos, <risa> Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, mexicanos. Estados Unidos, mexicanos, <risa> <risa> califica ese mundial.、Ajá. ¿Te acuerdas que México estaba muy mal ya en la eliminatoria? Sí. Y mandaron al, al, al el partido México-Estados Unidos en el Estadio Azteca a las 12 del día. Con el sol. Sí, j u e g o n m e l Saba. Meteo gol Miguel s a b á Sí, sí, sí. Que estaba el partido trabadísimo. Sí, sí, y que、sí. hace una buena jugada de Frank Juárez. Saca, un, saca una diagonal. Y Saba la, mete, la、sí. mete al ángulo. Es correcto. Y s a b á se queda sin ir al mundial por、sí. una lesión. Sí, sí. Este. Llaman a Cuautemoc. Ochoa sí es el mundial que debió haber jugado.、Ah, Bautista. O sea, Ochoa sí debió haber jugado el 2010. 10, sí. Este.、No、tal、batista. vez el, el 18 y tal vez. Digo, sabemos lo que, lo que hizo. Y. El gran partido contra Brasil y todo, pero a lo mejor、si、hubieran, nadie hubiera dicho nada si hubieran puesto, s、si、hubiera ido otro, ¿no? O sea, alguno, le hubieran dado la oportunidad. Pero el 2010、si、era 8, estamos de acuerdo que era el、sí. 2018: se lleva al Conejo. Este se llevó, si no mal recuerdo, que lo vimos en el episodio pasado, y hay que buscarlo. Guillermo Franco. Guille Franco, sí, Guillermo Franco, llevó a g u c í Guillermo Franco e s t e va Carlos Vela, pero en plan, en plan, no, estaba de, empezando. En plan, ya sabes, apático. Este el Chicharito. Eh, pero el mundial. Tocó primer, primero México jugó el, contra Sudáfrica en l anfitrión, sí, que、sí, era、sí, sí, un 1 a 1. Un zapatazo de un Moreno、uh -huh. que la pegó en el ángulo. De ahí empató Márquez. Ok De ahí se dio contra la Francia de, de Domenech, que、uh -huh. tenía muchos problemas. ¿Que metió el penal con Temoc? Y, y metió, y metió ¿Y gol、Chicharón? de Chicha r Hernández. ¿Sí? El tercer partido de México lo jugó contra, si mi memoria no me falla. ¿2010? El 2010. Sudáfrica, era ¿Sudáfrica? ¿Francia fue el último partido? n o Sí, ¿no? era Sudáfrica, Francia y uno en medio que México le Croacia.、No, Croacia, no, Croacia, no, Croacia. No, Croacia fue Francia, el 2002. El 2002 y el 2014.、2016. Una disculpa p ú b l i c o dices, ahí sí se me fue la onda. Ok, ok, está bien. No, no Yo tampoco no, la, no, la no, recuerdo no, porque te, te, te comento, ese mundial para mí, o sea, no, no tenía mucha. Bueno, no para mí. Para. No tenía mucha magia la, la selección, o sea, sí llegaba, llegó, llegó mermada. Este, y nos vamos al partido de los octavos de final.、Uh -huh. Pasa México en segundo lugar.、Así、Entonces,、es. ¿quién pasó en primero? No fue Francia ni fue Sudáfrica, fue el, el que se nos está pasando. Este, se nos está pasando uno que ahorita lo vamos a recordar, pero fue el que pasó en primero.、Uh -huh. Nosotros nos damos contra Argentina. Así es. Y el. Cuando llegamos contra Argentina. Ni siquiera te voy a hacer la pregunta. Esa no pudo haber sido la Dorota más dolorosa de、no. México en los Mundiales porque ni siquiera nos dieron tiempo de sufrir. O sea,、sí. no nos dieron ni tiempo de, de, de ilusionarnos un poquito. No, y ahí fue donde viene la caída de Ricardo Osorio.、Eh, Ricardo Osorio、sí. le deja el que, balón que, que a. Que hizo un, un recorte. p a r a Tevez, z Tevez metió unos goles. Ese día, no, y ahí sí, no, sí, no, sí fue un bailazo que metió gol este. ¿Cómo se llama? Que ahí, ahí jugó Messi ese partido. Era baladón del entrenador de, de, de, de Argentina. Y, sí, ahí sí nos, y nos meten tres goles. Tres segundos, metemos Javier Hernández al final. Nos meten tres goles y simplemente yo creo que nadie le. O sea, sí, obviamente nos dolió,、sí. pero no hubo más que eso. No hubo más que eso. De hecho, ese mundial como tal, todo el mundial. Sí, fue... la, ganó, la ganó España, pero fue muy deslucido por el lugar. Como puede pasar otra vez. ¿no? Por la vibra, a Por la vibra que había. Pero bueno, no fue. No fue la derrota más dolorosa. Fue un mundial donde no pasó nada. Eh, no se consagró como tal ningún jugador, o sea, no, no llevaba n la mística que llevaba n en el 98, en el, en el 94, que de repente se, se juntaron. Este, no, no pasó nada. Sí, Entonces, no es. No, no, no, es, para nada. no es. No es, y el... ahí fue donde ganó la España la primera vez campeón del mundo. Sí, sí, sí, España. Contra Holanda. ¿Y te acuerdas? q u España e comenzó perdiendo. Sí, contra Suiza. Sí. Y de ahí se fue 1-0, 1-0, 1-0. <ríe> Muy bien. Y, y de ahí entonces, 2010, 2014, con Miguel Herrera.、Uh -huh. Y también entra Miguel Herrera de bomberazo. Sí, porque fue una, ahí, ahí sí la eliminatoria fue terrible.、Eh, se hace una fase de grupos. Este... Lo de Brasil, lo festejamos mucho, pero es que, lo que festejamos que Brasil. Ah, no nos pudo ganado, meter gol, e s es, Pero o se lotearon feo. Festejamos que, que no nos pudo meter gol, eso es lo que festejamos, ¿no? De ahí sí, también pero, jugamos con Croacia. Con Croacia se ganó 3 a 1. Sí, sí, ¿Y、perfecto. con quién otro jugamos en el 2014? Se, se empezó que México le ganó a. Contra. Contra... México jugó contra el primer partido. Camerún. Ok. Que metió b o l í n e a de Peralta. Ok. Vamos contra Camerún. Sí. Este, sí y pasamos. Sí, sí. Pasamos. En y a el... México, a ese partido México le, quitar, le quitaron un gol legítimo. Que lo metió Giovanni. ¿No、te que fuera ¿De acuerdo? Es que fue el lugar que. Bueno, como no había bar, pero sí, este. Nos, damos contra, nos vamos contra Holanda. Así es. Miguel Herrera sí, también llega como el que tiene la varita mágica. Este. Y, y se comienza ganando también.、Uh -huh. Y aparte lo habían mandado el partido a Holanda.、E、ese mundial lo sufrieron los europeos.、Uh -huh. Ese mundial. Este, los mandaron a Inglaterra. Fue un desastre. No calificó No c a l Italia f i i c ó en grupos. ¿No te acuerdas? Que calificó Costa Rica. Ok. Cuando, sí, cuando, cuando, cuando, jugabas, cuando jugabas y todo eso. Que l a o n o jugaron. Que Costa Rica le ganó.、Uh -huh. y este, porque los mandaron al sol. Los mandaron al calor allá en, en Brasil.、Okay. Y los, el europeo no, no, no aguantó. Y nos toca nos tocó Holanda. Un ambiente caluroso. Pero tenía j u g a d o r s a z o Tenía, tenía Robben. Sí. Tenía. el Que metió el gol, Snyder. Todos,、eh, siempre Holanda tiene equipos sí, competitivos sí. y tiene, y a v e m o s e q u i p a z o s Y pasó también lo que todos conocemos, ¿no? Este gol de Giovanni, de ahí unos cambios extraños del Piojo, que metió a q u i n o que no había este, jugado un solo minuto, saca el hombre del gol, que era Giovanni, después tuvieron una guerra de declaraciones que, que Piojo dice que le pidió salir, el otro dice que nunca pediría salir, bla, bla, bla.、Uh -huh. Entonces, se pierde、sí. con un famoso, no era penal, eh, Sí, dolorosa, sí es dolorosa. Sí, porque también creímos que, tam que,、sí. que se podía. Al momento, se, te repito, contra Argentina ni nos dieron tiempo de creer que se podía en, la, en el pasado. Y aquí sí, porque se iba ganando. Pero creo que tú comentaste el otro día que, se, que ganaron y, y se echaron un poquito para, no, es que, para atrás, pues o no podían. No, ¿no? Ya al, al final iban a pelotear los holandeses, tenía que ser, pues ya tenía que pelotear. Que, hubiera sabido mejor. Defender este México, no supo defender los del primer gol, que fue un pelotazo. Si fue de Wesley s n e i j d e r no recuerdo bien el que me p r i ó el primer gol de, de, de Holanda. Fue un tiro de esquina, un rebote y le pegó un, un riflazo.、Uh -huh. Desde ese y, momento también se empezó a percibir y, la vibra Y de ya de ahí, van, cuando iban 1-1, ya empezó a pelotear y a Robin empezó a agarrar la、sí. pelota, pelota, no deja explicar. Y Rafael Márquez a veces se ha t r a v a n c a d o Rafael Márquez sí, ha dado. Así como los... ha dado, ha quitado. Rafael Márquez,、sí. vamos a hacer e n selección es... ha quitado. Es lo correcto. Ya ha expulsado en e 90.000, lo expulsaron. i r a a codazos, enloquece.、Uh -huh. Y, y fue, sí fue penal, pero lo que pasa es que se exageró, r o b e n O sea, la、sí. tirada. Es se correcto. Se tiró. Que parece que lo habían matado. Sí, sí. Y fue dolorosa. Sí fue dolorosa porque también había una generación en el. Era una g e r a i ó n buena. Sí, por ejemplo. Por ejemplo, pero bueno, una generación de audiencia, este. Profesor. Por ejemplo, para los que tienen ahorita,、eh, no sé, 20 años,、uh -huh. eh, eh, pu pudieron haber sentido que era. Sí, tenía 14 ellos. Se,、eh, sentido que era la primera vez、uh -huh. que, que se podía trascender, que ellos veían a, que la selección podía trascender. Entonces,、sí. yo creo que sí fue dolorosa y para algunos、eh, seguramente nos contestarán y nos mandarán mensaje que esa, que esa fue. Ok, terminamos. Sí, porque era va... un mundial en América. Y, y cuando siempre hay un mundial ¿Sí? en América, siempre hay ilusión de que. Cuando es un mundial europeo, sí es muy difícil que la selección pueda pues, por, por el tipo de, de ambiente, pero cuando, cuando ya es América, yo c r e o que se d e b e hacer más. Ya empezó con América para los americanos No,、esto. América depende de. e c es América para los americanos? Ese dicho y todo esto que el profesor este,、eh, defiende.、Sí. Entonces, nos vamos al, al último mundial, que es el, al, o sea, el más. Este, el, de Rusia. El, el de Rusia, 2018. Eh, se va con el profesor Osorio. Llega también un poco desgastado el profesor Osorio, pero llega. Este,、uh -huh. Se da un partido contra Alemania, un partido histórico. ¿Por qué? Porque se jugó bien, se、okay. dominó a Alemania, como quiera, la peor Alemania, todo esto, sí, pero era Alemania. O sea, este... Pero no calificó en la siguiente ronda. Ok. ¿Y le ganó Corea del Norte? Le... Sí, sí, sí, yo lo sé. De, del sur. Del sur. Este. Se da el partido, bien. Pero sí, pero a la é p o c lo p l a t e a r o Te voy a decir algo, pero te voy a decir ¿tú? algo. Hubo gente que terminando ese partido se atrevió a decir lo que nunca habíamos dicho en los mundiales pasados. Hubo gente que se atrevió a decir que México estaba para campeón del mundo terminando ese partido. Ah, claro, pues sí. Hubo gente que lo digo, dijo. g o porque era el campeón reinante hu Holanda. Hubo, hubo gente que lo digo, dijo. Alemania. Entonces, a esa gente, tal vez, le... vamos a alentarnos un poco. No, es que no había manera que les d o l i e r a la de Brasil, porque los dos partidos siguientes de México no fueron buenos.、Oh. No fueron buenos.、Eh, contra, contra Corea y no, contra Suecia. A Corea、no. se le gana. Sí. Sabíamos de, que no había. poquito, habíamos, sí. Pero de ahí juegan contra Suecia y empezó a inventar. Ese señor inventaba mucho. Nos metieron tres, ¿no? 3-0. O sea, un penal que puede ser dudoso el primero. Pero de ahí los otros, pero sí、si、n o p i r o t e o Y si no fuera por Corea, México no hubiera calificado. O sea, porque, cuando, porque jugaron al mismo tiempo Corea, Alemania, México, Suecia.、Sí. Si e m p a t a r Porque. Sí, está, teníamos, dependíamos de nosotros para ser líderes de grupo y no enfrentar a Brasil. Ese partido era para no enfrentar a Brasil, que Brasil venía. Sabíamos que No, traía, pero lo un, podía eliminar. Traía, traía si Alemania、grupo. hubiera ganado ese partido, Alemania hubiera pasado. Contra pero, Corea. Pero、si、Porque se... todos se dieron contra todos pero, y todos se ganaban. Pero si, pero si México ganaba, pasaba como líder, ¿no? Ah, no, si México empataba、claro. e o, o, o ganaba, pasaba. Eso es lo que te digo, a era...、sí, Pero si México estaba perdiendo 3 a 0 y Alemania le hubiera ganado a Corea, hubiera pasado Alemania y Corea. Ok, sí. Pero México tenía en sus manos no enfrentar a Brasil, sí tenía a h sí, claro. Eso era. El partido era no enfrentar a Brasil.、Uh -huh. Al momento y, y, que México... y le iba a tocar otra llave、uh -huh. más, más fácil. m e n t e Al momento que sabíamos que México iba contra Brasil, Brasil traía un. Equipazo. Creo que le tocaba a México si hubiera pasado primero Suiza con un chaparrito. O hubiera sido tal vez una historia diferente.、Sí. Pero a l momento e n f r e n t a r n o s a Brasil, y, y, y, e históricamente hemos hecho muy buenos partidos contra Brasil y le hemos ganado. Pero sabíamos todos que en el 2018, no, que no teníamos oportunidad. No, ya jugando. Yo ese partido ni me ilusioné ni lo, no, vi, lo vi por ver. O sea, yo lo Y 2-0. O sea, 2-0.、Sí, n o sea, y, No se exigió tanto este, Brasil. Y listo. Entonces, esa no la podemos catalogar como la más、claro. dolorosa. Le podría doler a la gente que creyó que México podía ser campeón del mundo en el primer partido. Sin embargo, yo creo que pasando los dos, esa gente que creyó en el primer partido que podíamos ser no, campeones. Desde se el fue... 3-0 de Suecia dijimos: esto sí, va a ser entonces, peor. Y de milagro nos tiraron más gol Brasil. Entonces, profesor.、Eh, viene, oye, qué bárbaro. Nos, nos hemos pasado del tiempo. Si viene el mundial de m é x i r o t e n e m o s 30 minutos. Vamos por el 43. Y nos está diciendo aquí la producción, pero es que. Nos hemos envuelto en este viaje que me parece fantástico lo que hemos hecho, repasar desde el 94 para acá para ver cuál es la más dolorosa. Me, me gustó mucho los datos que, que tiraste, profesor. traes ahí tus, Vamos a buscar el dato que nos faltó de, del、ah, Grupo de México en el, en, el, en el 2010, mientras、eh, voy despidiendo a la audiencia, diciéndoles que, y recordándoles que el profesor dijo que la que le parece la más dolorosa en la historia. Uruguay, que metió Golf Orlando. Es correcto. Me acordaba de Uruguay. Sí, Uruguay, que fue un partido horrible. Que fue un partido. Este. Fue, fue un, sol, un sol feo. Pero siempre contra. Y, o, o, o, quien se enfrenta a Uruguay va a tener ese tipo de partido.、Sí, Rípido. Pero no, y, pero lo mandaron. Fue, fue un partido feo. o m e r e c u e r d o ese partido? ¿Cómo no? Y fue el mundial de Forlán, ¿no? En 2010. Sí, fue fue, el el mundial, mejor, fue、eh, su mejor mundial. Un, fue un gran mundial. Sí, sí. Profesor. Sí, Uruguay no me acordaba. Repetimos. Para ti, la derrota más dolorosa. En la historia de la selección nacional,、1998. Mundial del 98. Yo dije que, que, que iba a, a omitir hasta el final este, mi, mi, mi postura, pero voy a coincidir. Voy a coincidir contigo porque desde antes de que iniciáramos, cuando hicimos este, nuestro repaso, hicimos nuestra tarea, yo estaba convencido que en el 98. Sin embargo, quería ir llevando a cabo este viaje para ver si en el camino me, me surgía algún sentimiento o, o algún. Este,、eh, Este, recuerdo que me hiciera cambiar de opinión, pero no, estoy de acuerdo contigo. En el 98, mis argumentos son por, por la por l atmósfera a que se vivía en ese momento con la selección, por el tipo de jugadores que había, el tipo de, de fútbol. Un buen equipo que la razón es, o sea, nos da la razón que el año siguiente se hace una muy buena Copa Confederaciones y、si、se gana. Había para más, el partido dolió mucho. Dolió mucho contra Alemania. Lo estábamos platicando y me venía a la mente la falla. Me sigue dando coraje. La verdad、sí, es un coraje deportivo. Porque fue, Ahora una de, fue, fue una falla de. Digo, no fue falla, sino fue una jugada buena de, de, de Arellano. Se fue por la banda. Dio un tiro que empezó la pelota a rebotar, rebotar, pega en el poste. La agarra blanco. Se le entrega este, a Luis Hernández y da una media vuelta. Si hubiera dado la media vuelta, si hubiera esperado, tuviera el arco abierto. Era más de izquierda. A la derecha. Eso lo tenía. Lo que pasa es que tiró muy rápido. Y ya de ahí Alemania, como que agarró este, pues, aire. Y Entonces, no le p u e d e dar aire a Alemania. No, y se Empezó a enloquecer la puente, con, se puso nervioso y metió, como le cuento, Lara la, y Villa eran los, la, los, centro, los centrocampistas de la América, pero, pero eran de contención. Y ponen a, a marcar personalmente a, a, tanto a Klinsman como a Viergo. Viergo estaba empezando、sí. a, este, su carrera. No, y el juego aéreo. El juego、y、aéreo. O sea, Klinsman. Tres metros. Un excelente juego aéreo. Viergo fue un excelente De ahí sacan、aéreo. un centro y Klinsman primero lo cabecea y Villa ni, ni lo vio pasar. Y de ahí otro. Si fue un tiro de esquina, fue que Viergo se, se levanta, le, le lleva cuatro cabezas y la mete al ángulo. Y se acabó la historia. Se acabó la historia y, y se acabó también en los sueños ese, ese mundial porque, porque íbamos como, ¿sabes, ¿sabes cómo? Íbamos como el, este, lo que le llaman, ¿no? El, el, el, el caballo negro.、Uh -huh. este, y siempre los mundiales que son en Europa son bonitos. Sí, y, sí, el, sí, el, no, el un mundial. Lo,、eh, ¿Y sabes qué? De lo s mejor es mundial que yo viste, falta 98. Muchos de, mayo, de 2006, profesor, muchos de los que nos están escuchando, por eso. Muchos de los que nos están escuchando estuvieron en el 2006. a、ah, sí, un saludo、eh, para todos. saludo para ellos y saben lo que es ese tipo de, de atmósfera.、Sí. Este, pero bueno, coincido que e n el 98. Gracias, gracias profesor sí, sí. por tus conocimientos. Te agradezco. Nos pasamos del tiempo, pero, pero no hubo desperdicio en el episodio. Nos vemos en el sexto. El tema del sexto está muy interesante. Va a ser los,、eh, los traspasos、eh, más polémicos en, en la historia del fútbol mexicano entre clubes. Saludos. Saludos, que estén muy bien.